¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Melissa, a ver, contanos eh, la actividad esta. ¿Cuándo es? Eh, ¿Quiénes pueden participar? Bueno, los detalles más importantes. Eh, bueno, en realidad la, la capacitación está a cargo de la Subsecretaría de Deporte. Sí. Eh, nosotros intervenimos como departamento de femenino haciendo invitación a, a cada club participante de, de la Liga Cultural de Femenino para que invite a través de del flyer que nos compartieron a, a, a dos eh, personas que puedan participar representando a, a cada club, ¿no? Uh -huh. En ello, invitar tanto un varón como una mujer sería lo ideal. Y, eh, bueno, para que, para que asistan a, a la capacitación que se va a dar mañana, que es viernes 12 de agosto, eh, a partir de las 14 horas, eh, hay dos bloques, una, uno, un, uno de ellos es una parte teórica, Y la otra es la parte práctica, que es poner básicamente en campo lo que, lo que aprendemos del primer bloque. Uh -huh. eh, ¿Percibís eh, nomás... que hay, hay demanda? Es decir, ¿hay interés? En... Sí, sí, sí, a nosotros ya nos escribieron varias personas para cargarlas en la planilla, para, para llevar un control, y también después para enviar los certificados correspondientes, ¿no? Uh -huh. Estamos por lo menos dentro de lo que es la órbita de la liga, con por lo menos creo que 10, 12 personas cargadas ya. Más allá de la invitación a, hacia el resto de, la, de las personas que quieran participar, ¿no? Desde la subsecretaría. Que de eso no, no, tenemos, no tenemos un control porque lo llevan ellos, ¿no? Claro. Eh, Melissa ¿dónde se hace esto? Y el primer bloque del que te hablaba, que es la uh -huh. parte teórica, se va a hacer en el Polideportivo Butaló, eh, de las 14 a las 18.30 horas. Y la segunda parte, que sería la parte práctica, eh, se va a hacer, o por lo menos está programado hacerlo en el Club Santa Rosa, de 18.30 a 20 horas. ¿Está, está enfocado el, esta capacitación en la cuestión de qué tipo? ¿De, de técnica, táctica, estrategia o, o va más, un poco más allá? Hay un poco de todo. Hay un poco de, de lo que tiene que ver con fútbol formativo, eh, deporte social, formación de primera también. Hay distintas disertantes que van a, a abarcar digamos cada eje eh, y también hay una parte de deporte y género que en realidad es transversal, ¿no? Siempre, el género en el deporte. Pero va a estar a cargo de una representante de la subsecretaría. Claro. Eh, eh, Melissa, eh, ¿hay interés de los clubes en sumarse al fútbol femenino ahí en la Liga Cultural? Eh, a la, Al a torneo. La no, no, al, al torneo, torneo, al torneo, sí, te cambié un poco de tema. Eh, ah, eh, ¿qué torneo sería el de primera o el sub-16? Las dos, a ver las dos, los dos. Respecto al torneo de primera, hubo, creo que, un, hoy, este año se sumó Deportivo Matadero, sí. mm. eh, a, lo que, a lo que es la competencia, eh, mm. y respecto a la Sub-16, eh, también hubo, hubo gran, gran convocatoria respecto a lo que nos imaginábamos, ¿no? porque fue muy pronto, imagínate mm. que El año pasado se inició un torneo con la primera y ya este año estamos pensando en que tenemos un torneo competitivo de sub-16 en la segunda mitad del año con 7 eh, u 8 equipos participantes. Claro. Es, es, está más que bien, me parece que es un buen número y por ser el segundo año donde la, la liga presenta femenino con, con diferente agenda, me parece que está bueno. Claro. Eh, le, le, me imagino que el objetivo también será de acá en unos años sumar infantiles. Como, como tiene el, el eh, masculino. Sí, yo creo que no sé si acá unos años, en lo inmediato, porque es necesario. Ah, mira, eh, sí, ya lo venimos charlando en el departamento, en reunión a reunión, y, y bueno, y, y estamos trabajando en, en buscarle la forma a, a eso, justamente, a poder estructurar infantiles de femenino. Ah, bien, o sea que en el corto plazo eh, se podría espero llegar que a... Sí, ah. espero que sí, la voluntad siempre está. Eh, por lo menos estamos trabajando mucho para eso. Bien. Eh, Todavía se puede inscribir para este curso, volviendo este, a este curso de formación de fútbol femenino. ¿Quieres dar algún teléfono, algo, algún interesado o interesada que quiera participar? Eh, sí, puedo darte el mío, eh, para, por si quieren que los carguemos en la planilla. Obviamente nosotros intervenimos a partir del departamento sí. de femenino, pero podemos tranquilamente cargar a alguien más y dar aviso que, que, quién es, no? de, a, qué, a quién representa. Eh, mi número es eh, 1539... 5989, y por WhatsApp me pueden escribir y yo cargarlos en esa planillita. Bien, bueno, excelente. Eh, bien, Melissa, ojalá participe mucha gente eh, en la compañía. Ojalá que sí. sí. Eh, no, sé, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. No, por ahí presentar un poco a las compañeras que van a venir. Eh, a ver. Que Me parece que es importante. Eh, las disertantes son Florencia Braco, eh, que es trabajadora social y mm, formada en deporte y género. Representa el cuerpo técnico de la primera división de Sportivo Forcheri de, de Córdoba. Después está Sofía Lozada, que es profesora de Educación Física, que también trabaja, en, es formadora en categorías juveniles de femenino allá en Sportivo Forcheri, en Córdoba. Y también forma parte del cuerpo técnico de la primera división. Y después está Aye Bruno, que la conozco. Es una gran compañera, eh, que es directora de técnica de ATFA, de licencia A es abogada y también es estudiante de profesorado de Educación Física. Hoy trabaja para Belgrano, de Córdoba. Ah, mira. Y después para lo que tiene que ver con la ley Micaela, que te hablaba de género sí. específicamente, eh, va a estar dictado por eh, Nancy Fernández, de La Vega, que es licenciada, eh, subdirectora de seguimiento de la ley Micaela de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, de acá, de La Pampa. Eh, y me parece que está bueno por ahí presentarlos porque son quienes van a llevar a cabo y son... Eh, personas más que formadas para, para presentarlas, ¿no? para hablar de nombres y de, y de formación y de capacidades de, de cada una. Me parece que está buenísimo. Bien. Bien, Melisa, muchísimas gracias a vos de vuelta. Que tengas buen día. No, a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bien. Bien. Hasta luego.